¿Cómo andas? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Vos? Sí, todo bien Ahí por está. acá. Blanca, eh, te llamamos porque se conoció en las últimas horas un nuevo fallo que rechaza el reclamo de los denominados jubilados del recálculo, eh, que se habían jubilado durante la ley de emergencia previsional. Eh, bueno, Así es, es. es un nuevo revés eh, y con los mismos argumentos. Sí, hay que decir eh, que muchos compañeros y compañeras llegaron a esta estancia judicial porque el poder político no resolvió el problema. Y hoy por hoy, los fallos adversos son funcionales a la resistencia del gobierno para encontrar una solución al reclamo. Ahora, es cierto que los reveses, cada revés nos pega fuerte. Pero eh, también es cierto que el planteo está aún vigente, está todavía vigente y con fuerza. Y voy a decir por qué. Prueba, una prueba eh, irrefutable de ello es que ayer se eh, realizaron las elecciones para elegir el vocal. Eh, que representa a los docentes jubilados en el directorio del Instituto de Seguridad Social. Y en todas las listas que se presentaron, fueron cuatro, eh, permeó el tema del recálculo. Incluso en algunas listas estaba específicamente mencionado en la plataforma. Mm. Quiere decir entonces que este tema está vigente, Claro. Y, y también es cierto que eh, hay que solucionarlo, ¿eh? Mm. Eh, es un, una tarea que el gobierno se debe para con, eh, el conjunto de jubilados civiles y docentes que sufrieron la consecuencia del ajuste de la ley de emergencia previsional. Blanca, el Poder Judicial parece que no quiere eh, resolverlo. ¿Y, ¿Y ustedes ven voluntad política para resolverlo? Hasta acá no ha habido voluntad política, en serio, digamos. ¿eh? No se ha observado que eh, este, se haya eh, dialogado eh, entre el sector afectado y el gobierno lo suficiente al menos sobre este tema mm. eh, y eh, eh, cada vez se, se complica más vuelvo a repetir porque eh, los fallos adversos eh, resultan funcionales a esa reticencia y resistencia del gobierno a, a solucionar el problema ah. Sí. Eh, las últimas gestiones que han realizado de, en el ámbito político, ¿ustedes qué, qué, qué, qué respuestas han tenido? Digo, ¿pudieron juntarse mire, con alguien? Mire, lo, lo, di, digamos, esto es un reclamo que arrancó en el 2010, sí. cuando una mejor ley a ver, redujo los años requeridos ...para determinar el haber jubilatorio inicial. Recordemos que a nosotros hasta 24 años de, de trabajo se nos promediaba para eh, obtener el salario inicial del beneficio jubilatorio. Lo cual es, es un despropósito y no existe precedente ni antecedente en todo el, el país. No hay provincia que, que resista y que tenga... Eh, ese sistema. Eh, hay que también agregar que esa era la lógica del sistema de capitalización década del 90. Claro. La ley de emergencia previsional es del 18 de diciembre del 95, eh, época de pleno ajuste del menemismo. Mm. Vale decir entonces que en el 2010 una mejor ley eh, de del entonces eh, gobernador de la, del, del gobierno de la provincia eh, eh, del, que, del 2010, modificó eh, esa eh, forma de determinar el haber, reduciendo a 10 los años promediables. ¿Qué es más coherente? ¿Ha sido más aceptado? Lo que nosotros pedíamos era que quienes habíamos sufrido más las consecuencias del ajuste, seamos reparados reduciendo y recalculando el haber justamente de acuerdo a la actual fórmula. No lo obtuvimos y haber eh, se nos fue la vida, a muchísimos se nos fue la vida. Blanca, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que comenzaron con el reclamo de recálculo jubilatorio ya no están? Mire, son, son muchos. Repasando los padrones eh, para hacer el acto eleccionario de ayer, eh, eh, sabemos que son muchos. Pero es mejor eh, no decirlos porque tenemos que luchar por ellos y por nosotros uh -huh. éramos tres mil mil docentes y dos mil eh, civiles uh -huh. ustedes saben que cuando digo civiles digo todo el resto de los trabajadores estatales que no no son ni docentes ni policías ¿eh? claro. estamos hablando de los municipales de los de las leyes 43, salud viales etcétera etcétera Claro. Esas son eh, las personas que se jubilaron entre el 96 y el 2010. Exactamente. Mm. Con la ley de emergencia previsional, que fue una ley de, de ajuste de una época muy dura, muy dura para los trabajadores. Mm. Y, eh, eh, digamos, como para, para finalizar, ¿no? Eh, los trabajadores actuales tienen que tener muy en cuenta estas experiencias, estos estas antecedentes eh, de ajuste, porque eh, a los trabajadores les cuesta mucho eh, que las patronales les reconozcan derechos. Ahora, cuando esos derechos se pierden por alguna circunstancia, por ejemplo en nuestro caso, por una tremenda ley de ajuste, Cuando esos derechos se pierden, después recuperarlos cuesta mucho. Tanto que a nosotros se nos fue la vida. ¿Mm? Clarito, y, Blanca. Sí, es así. Mm, sí. Es así. Por eso los activos tienen que, que luchar y abroquelarse para defender los derechos que han adquirido. Blanca, muchísimas gracias, como siempre. Por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Eh. Un placer. Bueno, eh, que tengan.